Estamos compartiendo la lectura del Antiguo Testamento de la Biblia, la Palabra de Dios, ahora en el libro de a m ó s libro del profeta a m ó s capítulo primero. Juicios contra las naciones vecinas, a m ó s capítulo primero. Las palabras de a m ó s que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de j o á s rey de Israel, dos años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde j e r u s a l é n y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo, Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de a s a e l y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Avén, y los gobernadores de b e t e d e n y el pueblo de Siria será transportado a k i r dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edón. Prenderé fuego en el muro de Gaza, Y consumirá sus palacios. Y destruiré a los moradores de Asdod. Y a los gobernadores de Ascalón. Y volveré mi mano contra Ecrón. Y el resto de los filisteos. Perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová. Por tres pecados de Tiro. Y por el cuarto. No revocaré su castigo. Porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor Le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán, y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque, para ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de r a b á y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová.